no quiere esto, no quiere, quiere la paz Vuelve un grande, Lisandro, vuelve un grande, Billy ¿Quién? Aparte de yo, que llegué esta vez justito Mike Schatz Mike Schatz Mike Judge. El juez Michael no sé si, llamar? Si es muy grande, no lo conozco. Mike Judge. No, Mike Judge es el creador de BBC Badhead. ¿Sí? sí. No, pero bueno, pero lo importante. Lo, lo... Está, ¿No está saliendo tu micrófono? Hola, hola. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ay, bolillo, sí, lo más importante, el rey de la colina. <risa> <risa> bueno, iba a decir. ¿Por eso por qué es muy vista? Se la pasan diciendo en Fox de que es muy visto <risa> Sí, pero en Estados Unidos <risa> nada más. Son esos productos o sea. para consumo interno. Eh, El decía, sur, claro. Son dos sí. para el sur. Decía, eh, de Cádiz y por extensión Daria también. ¿Por qué duró tampoco Daria? Pero daria no es de él. Sí, ¿cómo que no? Mm. Ah, era sí, de sí, es sí, verdad. Sí, daria sí, era un, sí, un, sí. un personaje que estaba en BBC y Sí, Badge, no dije nada, perdón, sí, dije como siempre, pero dije más. Que vivís eh, le decía siempre daria Ría. Hmm. Obviamente. Ah. daria Ría, cha cha cha. Le decía. <ríe> bueno, Mike Judge volvió. My Judge Vos dijiste también que hizo la en la colina King of mm. the Hill, y eh, una de las cosas más importantes que hizo después de BBC Basket, o antes que BBC Basket, no antes en tiempo, sino ahí en el ranking arriba, es Office Space. Mm. Enredos de Oficina era el nombre en castellano, si la no me equivoco. la película, esa que una está película muy una de muy los cubículos. Increíble, sí. La que le pegan a la máquina de fax. Claro, la mejor película de oficina ¿De que Fox yo vi por lo menos. era Creo que, una que era fax. No, una fotocopia. Sí, ah. sin sí, sí, que se le atascaba el papel. Para mí la mejor película de oficina que vi una de la las única, mejores películas no, que no, vi no no, no, no, hay un, no lleno. claro en los 80 estaban llenos <risa> una película que hicieron con muy poco dinero y que con Jennifer Aniston con Jennifer Aniston con la está nariz está muy linda en esa película con la nariz operada o sin nariz operada no sin operada. no sé no con la nariz nueva se puede sí estrenó para la película bueno no importa el tema es que eh, una película que hizo con muy poco presupuesto que la compañía que era Fox en ese momento no le dio mucho pelota cuando la estrenó en el cine obviamente no fue mucha gente a verla al cine porque si no viene con toda la con, con todo el marketing arriba no va nadie pero de después en video, en alquiler, en televisión, en DVD se transformó en un éxito total es una de las pe una película de culto desde hace un montón de tiempo en el box office claro en el bloque del blockbuster exacto bueno Mike hizo otra película después. ¿sí? También con gente ¿Tiene? de carne y hueso. Con gente de carne y hueso. Una película a que siempre. La película de Vivis San es de genial. Es muy buena la película de Vivis. Continúa. Eh, hizo otra película se llama Idiocracy. Y que la terminó hace dos años. ¿Sí? Eh, de vuelta a Fox. No confía. Que Fox es una mierda. ¿Sí? Porque tenés. Por un lado. Fox News, que es el canal de noticias de Fox en Estados Unidos, el es recontra republicano, es donde están todos los.. los ¿Cómo les digo? T Tomar ¿sabes? una postura no los significa hacer y una cagada a lo mejor. Tienen el canal Fox, que es un canal muy forro, porque lo que hace es. te, te pone tres o cuatro capítulos, le da la oportunidad a series copadas y después la saca del aire. La, ta, y la saca del aire. Todas las series buenas que cancelaron rápidamente, son todas de Fox. Todas las que vos te gustaban. Exacto. <risa> Arrested Development. Arrested Development. Kinney. Kinney. Estaba bueno. No Kinney. Es la, la, la detective. Sí. Y, ah. Greg Devani. Ah, lo de la para el de Dos años, pero duró. Sí, duró un par de temporadas. Y era bueno, la porquería de los Leones. Padre de familia, Futurama, todo. Bueno, ¿qué pasó con la película? No la... nos olvidemos de Fox Sports. Fox Sport, oh, es verdad. Pero Foxport. tiene una buena selección de mujeres. Fox Sports. <risa> sí, eso es cierto. YFL, Allá Fox YFL. News en Estados Unidos también. Porque el, la derecha se lleva bien con las minas que están buenas. Siempre. Es un par de buenas tetas y eh, hay que matarlos a todos. ¿Son, esos son los de, re, demócratas. Se lleva bien. Los, no, repub los repub republicanos. Los malos son los republicanos. George sí. Senegal, claro. Pero también era bueno en Terminator 2. En la 3. Bueno, volvemos a Mike Schultz. Hizo esa película de Ya y La terminó hace dos años. Estuvo la película guardada en un cajón durante dos años. Y ahora Fox dijo, bueno, está bien, vamos a lanzarla. En realidad no dijo nada, no hizo nada, la estrenó en, creo que fueron 100 salas en Estados Unidos, en Nueva York por ejemplo no la estrenaron La estrenaron en, en San Francisco, tampoco la estrenaron, no la estrenaron en un montón de ciudades importantes Obviamente no se va a estrenar afuera de Estados Unidos en ningún lado Y eh, no hicieron trailer de la película, no existe un trailer de la película, no hicieron página web, no tiene póster no sacaron, no sacaron fotos promocionales. No hay fotos promocionales. Vos buscas en internet algo de la película, lo único que hay son comentarios de algunos es gente que supuestamente la vio estando adentro de Fox. No hay fotos oficiales de la película, no hay nada. No hay como si no existiera. y haciendo con... No, porque Mancho se recalentó y dijo, "No, se van a cagar, está bien, la quieren quemar, la quieren hacer mierda, hagan la mierda. Yo no doy una entrevista a nadie, no hago nada" y se van todos a cagar. No hicieron esos preestrenos que hacen para los críticos. No hicieron nada, de nada, de nada. Y la película, la poquitísima gente que la vio, porque la estrenaban ahora, dice que es genial. La película actúa... ¿Cómo se llama? El hermano de... No me acuerdo cómo se llama. El hermano es... Pero no, Jeff Daniel, ¿por qué Jeff? No, déjame ver si lo tengo escrito. No, no, no Chef lo tengo. Jeff Daniel, escrito. ¿cómo vas a decir ¿Ah? Jeff Daniel? No. ¿Qué? No me sale quién es. Pero bueno. Marita, sí, era lo único... uno ahorita sí. Uno de los fabulosos Tenenbaum. Oh, Wilson. Que es el hermano. Oh. El hermano de Wayne Wilson. Luke, Luke Wilson. Luke. Exacto, Luke o sea, Wilson. Pero hay otro hermano, no seamos tan. No, malos pero no el existe el otro hermano. Bueno, actúa Luke Wilson, que hace de un militar. Mediocre, mediocre, mediocre, un tipo común, comunardo, comunardo, no, ah. tan común que lo agarra el gobierno ¿Tipo las fiesta, fuerzas. La, las fuerzas armadas para un experimento. Y esto es una. Es muy parecido a Futurama. Lo van a congelar para ver si pueden tener una armada así congelados para descongelar en cualquier momento que necesita las fuerzas armadas un montón de gente de golpe ya entrenada para mandar a una guerra como en casa que congelan las milanesas para el día que venga gente exacto claro sí. bueno es lo mismo nada más que lo congelan a él y eh, después cierran ese, esa parte del gobierno no sé qué mierda y queda congelado el tipo y lo descongelan 500 años después a ver son 500 años de diferencia con Futurama ¿Futurama que era mil? ¿O dos mil? Sí, tres mil. Pues, tres mil en el Futurama. Entonces eran mil, claro. tres mil. Bueno, entonces lo descongelan. ¿Y qué pasó? Estados Unidos en ese momento se había vuelto totalmente estúpido, porque te va mostrando cómo la gente inteligente en realidad dice, no, no, no vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos. Y mientras muestran a los negros en el trailer, <risa> garchando como loco no solo a los negros, también hay blancos en los trailers. ¿sí? No, no es que se volvió toda la población negra. Entonces, 500 años después, se fue filtrando la población y quedaron todos los idiotas. Por eso pasó, se llama Idiocracy la película. Con, con, con los militares pasaron eso. Todos los que sobrevivieron son los padres idiotas que tuvieron hijos idiotas que somos nosotros. Exacto. Por esconderse. un <risa> cobardes, hijos de cobardes. <risa> pasó así. Sí, bueno. Inteligentes que leían los libros esos como el capital. <risa> <risa> y esas cosas terminaron muertos oyéndose. Obviamente. Bueno, entonces se encuentra con que el mundo está dominado por los imbéciles. Y él, siendo un tipo normal, lo declaran como el tipo más inteligente del planeta. ¿Pero y el resto de la armada que debía ser congelada no existe? No, porque no, porque era un experimento. Ah, y un solo lo congelaron a él, se lo olvidaron, y 500 años más tarde, resulta que el tipo es el, la persona más inteligente del mundo. Y el loco es, es igual a Fry, en realidad, de Futurama, y ¿sí? Es un vago de mierda totalmente mediocre que se encuentra siendo el tipo más inteligente del mundo. Y de ahí, bueno pasa todo lo que pasa que no sabemos qué es lo que pasa y no se lo contaríamos porque estaríamos arruinando la película y en parte no hay trailer ni y nadie te puede arruinar la película ¿tú? claro, no sabemos nada, no vemos nada lo único que vi fueron dos fotos de la película dos fotos, una se ve de lejos no se entiende nada y, se ve y la otra se ve a Luke Wilson ahí sentado en una silla como podría, podría haber sido cualquier otra persona Luke Wilson el que tiene la nariz normal o el que tiene la nariz más fea ah, no sé es el más conocido después de Owen el Luke, el Luke hizo parte cómo Luke hizo parte hizo un montón de películas el aviador cuál es de él o cuál es el aviador hay una que con jim hackman creo que pilotean aviones de guerra no me acuerdo pero luke wilson actuó en, yo te diría que más películas que owen wilson es el que actúa con owen wilson en toda la película que actúa con owen wilson owen wilson no well Esume, cuando están, justo, están juntos es difícil saber cuál es cuál o bueno, en el rubiecito, este es el que no es el rubiecito. Ah, ah pero bueno, ese era un dato fundamental. Es Castaño Claro, ¿no? <risa> no sé. <risa> es el otro. El que no tiene la nariz torcida, es cierto, ese. es. El que no tiene la nariz torcida, es eh. <risa> Wilson. Idiocasi. esperemos que llegue en video, aunque sea. Vamos a arrancar yo, <risa> que, que Pero fue la que terminas pasando después, a la larga obviamente, ah, bueno. después termina siendo un éxito en video porque van toda la gente y la descubre cuando la están dando por el cable se la queda viendo y después, sí ¡qué buena película! y después no, se compran el DVD o, o la pasa Isaac y se hacen los cancheros claro nosotros somos cancheros y pasamos películas cancheras <Risas> exacto, esa es una película canchera para Isaac así que esperemos que la pasen en el 2008, 9 10 quizás arrancamos yo aquí aquí con Parlor Boys haciendo lovers 411-8204 El teléfono Yolkipalki Arroba Hotmail Punto com La dirección de correo electrónico Exactamente Y yo doy fe Como siempre Exacto Y ahora nos vas a contar ¿Cuál es la noticia del día? Que veo que es cortita Es bien Porque la única noticia cortita. Dice que Un hombre salió a correr sí. Y pasó cuatro días Hundido en un pantano uh, eh, Las arenas movedizas Lo agarran ¿no? Pantano Bueno, los pantanos pueden tener Ay, lodo O lo lo Sí, corredizo Algo parecido le debe haber pasado. Esto fue sí. en Miami. Miami, lo de pantano y esas cosas rosa. Claro, qué la, cosa. La, Flamingo. Eso. Lo, lo, de, porque lo decís muy, muy... Y esas eh, que tienen ¿Qué? cocos. <risa> <risa> <risa> ¿Qué? Muy, muy... Palmeras. <risa> ¿Cómo se llaman? Palmeras muy, tienen cocos. muy coco. español, tirá, tirá, lo, sí, cómo <risa> que no? Lo decís muy spanglish. ¿Qué? Flamingo. flamingo, Flamingo. Yo no sé, Flamingo, me, yo me, soy Flamingo. Me hizo un flashback a la presentación de División Miami. <risa> ¿Y, ¿Y en qué es... otro lugar en el mundo viste un Flamingo? <risa> y esto sí, es pues... lo que tiene el Outrunner. <risa> claro. <risa> ¿Y el Outrunner <risa> y esto, el Outrunner, es todo. La Runner que era era División Miami, era el auto de División Miami. No el Outrun en realidad. El El Outrun. Claro. claro, el Outrunner era el otro. Claro, sí. Un hombre de 62 años. Ah, claro. Eh. está bien. Que estuvo desaparecido cuatro días Fue encontrado atrapado en un pantano Y lo leo lento para hacer tiempo <risa> ¿Vivo? En las afueras de Orlando, vivo ah. Orlando, Florida, que es donde están todos los viejos no. Sí, no en Florida. En Florida. Sí, sí. bueno, pero en Orlando no están todos ah, los viejos. En Orlando es Florida... están todos los... ¿Los viejos. A Está Disney, bueno, están, están todos por los, los juegos. También, los todos. Ah, pues Florida es el estado. Claro, Florida es el estado. Pero es parte del estado y de los viejos también. Sí, sí, es sí pero no pero no justamente en Orlando. Pero están en Miami, por los ejemplo, los viejos. viejos. Y en Fort Lauderdale. También están los viejos putos, están todos en Miami. Y en Palm Beach. No. Los viejos putos están todos en Miami. Sí. Es cierto. Y los, los judíos y los negros ahora. Están todos, están todos Miami, todo. los, Cuba? los cubanos, todos los exiliados, en todo Miami y los cubanos, claro, las la minorías, eh, tienes todos llenado. los barrios, vos vas caminando y vas pasando de uno a otro y te venden cosas, sí, lo que quiera. Eh, esto está, y eh, sí, lo informaron. <risa> como <risa> <risa> así termina? <risa> Un diario. Sí. Eddie Meadows, El como Tim Meadows, este es Eddie Meadows eh, que sobrevivió viviendo agua <risa> del pantano ¡Bah! los cuatro días. Tenía picaduras de insecto en todo su cuerpo. <risa> Pero cómo en todo su cuerpo, si estaba hundido en el... Ah, insectos que iban por abajo del agua también lo picaron. A ah, decir que en la superficie nada más lo, lo picaban en los hombros. Y claro. y si... lo que hace cuando te persiguen las abejas, por ejemplo? ¿Te tiras a la pileta? lo mejor estaba haciendo <risa> la plancha. Murió el cazador de cocodrilos, ¿enteraron? Claro. Sí. peligroso que te es mate una raya. No, no, no, Dandy el otro el australiano que también es una raya <risa> lo mató una raya a más de uno ha matado una raya sí. y dejo un paréntesis para la reflexión <risa> sí. la cuestión es que este hombre seguía de bastante buen ánimo pese a ser picado como dijimos en todo el cuerpo porque calculamos que estaba haciendo la plancha insisto para que sí. lo pican en todo el cuerpo si no tendría las extremidades bajo el agua del pantano Midos fue declarado desaparecido al no regresar a su trabajo tras salir a correr durante la hora del almuerzo, cosa que todos hacemos. Eh, cuando te dejan ah. desaparecido de eso de la convención de los derechos humanos y hacer un oficio. De sí, parte. la hija ya había cobrado una indemnización, estaban pasando la bomba, <risa> sí. sí, tenía un cartelito de eso, justicia. Y Pero todo. estaba trabajando, no, no, no fue como un viejo así a retirarse. No tenía 62 años, eras bastante joven, si sí fue y cuando eso por hacer las cosas mal a la hora del trabajo te vas a correr a la hora de correr anda a correr a la hora del trabajo anda a comer a la hora de comer anda a comer sí. a no. la hora del trabajo anda a trabajar claro. a la hora del eso claro, <risa> claro. <risa> ¿Eh? me siento edimidos. Midas <risa> <risa> Iggling, un profesor de la cercana University Central Florida dijo que escuchó un ruido de chapoteo. Claro, podría ser una garza. Ah, después ser. de cuatro días seguía chapoteando el viejo. La estaba pasando bomba. <risa> Me lo imagino chapoteando. A lo mejor escuchó ruido y empezó a <risa> chapotear. El viejo chapoteando. Yo no puedo evitar imaginármelo con esos infladores en los brazos. Eso que le ponen a los nenes, que van acá justo abajo del hombro y chapoteando el viejo. Y la cuestión es que, que lo escuchó ven. mientras lo estaba buscando justamente este hombre a Meadows. Y finalmente lo encontró dentro de la ciénaga. Dijo que durmió mucho y se mantuvo hundido en el agua. Y tuvo que beber agua del pantano. Es decir, la pasó relativamente bien. Yo no seguramente imagino. se le abrieron mucho los poros que hay gente que paga fortuna para que te echen barro durante una hora es cierto en esos spa de adelgazado así que no tiene que salir más a correr habrá comido insectos sí además seguramente se agarró una diarrea bárbara así que purificó todo y con claro, una maravilla una maravilla vamos habrá, a vender habrá, el espadre habrá cagado ahí también claro, claro sí, ahí. obvio claro, todo hacía sí sí sí casco Ah, qué feo. ¿Tipo claro, que... decís, bueno, ahora voy a cagar. Oh, ¿Y qué era? Lo ahora ver. voy a Haces eso todo el día, ¿te? Pero me, as, me as. Y el agua queda ahí cuando tomas. Claro, por encima de es pantano. Eso ¿Y está durito, como que no se, claro. mueve, no se va a ningún lado. ¿Qué se tomó el barrito, del pantano? No, pero te, está por abajo todo eso. Que más líquida la parte de abajo. Ojalá. Yo no me imagino. Yo me, me quiero imaginar la situación. No, Estar ahí, cómo le iba subiendo por la espalda claro <risa> <¡Ay, es verdad! risa> iba de a poquito iba, iba, a ver, iba sintiendo como le subía por la espalda yo no lo rescato, yo sí lo veo así y todo rodeado oh, de sorete yo, yo llamo a alguien que sepa hacerlo, llamás a los bomberos lo que sea, te cerciorá de que el tipo esté sano ¿y cómo te cerciorás? aparte el primer día ponerle ya hizo su necesidad el segundo día estaba bebiendo su propia es un asco muy feo <risa> <risa> no lo quiero Es porque estaba disuelta, odio eh, Sigamos, por favor, con el, <risas> el... devenir del programa El especial de esta semana es la banda Isistal Style Stars, Que ya hicieron un tributo a un disco de Pink Floyd Esta vez hacen un tributo al disco OK computer de Radiohead Arrancamos con Airbag Con Horas Andy de Invitado Un tipo muy conocido en el mundo del reggae Y después Radiohead haciendo también Airbag Y Sholky Parky. The next world war in a chocolate chocolate. I am born again. para matizar la noche como como siempre aquellos que, que pasaste matizar. los vídeos el otro día pasaste vídeo maya vídeos mayas gracias a todas las sí. que fue a la fiesta es cierto en... que no sabemos nunca quiénes son agradecemos que pero les presenten. damos muchas gracias claro o si, si es que fueron por un por, por, por motivo que nos incumbe no o vos decir que <risa> usted señor no fue como que no fuiste Oh. Sí que ah. fue, la señora fue, la, vi, no la fue, señora. No fue, no fue Mercedes Rubén de Ramos Mejía tampoco. <risa> Ramos Mejía, no, no era Rubén, ¿cómo se no, llamaba de Ramos? Roberto, sí, Luciano Roberto. <risa> Roberto. Sí, Luciano le pone a Roberto todas sus criaturas. Bueno, dos mashups hoy. Primero Artie Fafen King haciendo Bing Cox Till and Rump que mezcla los Beastie Boys haciendo oh, Shaker Rump era re obvio claro. no. <ríe> Shaker Rump, un tema viejo de los Beastie Boys con un clásico de James Addiction Cox, Stealing ¿sí? lo mejor atraparon lo, robando que tenía un videoclip muy muy bueno que era un tipo así vestido de mujer que iba como, como si estuviera embarazado mm -hmm. y en realidad se metía al supermercado y empezaba a guardar cosas ahí en la panza ah, o sea, oh, se oh, a y mandaba. Y... mandaba. Y... que puede? puede robar una un video como... genial, y Y eh, ahí eh, metía arveja, por no, tres 3 kilos de algo. Polo. por un pibe pesa 3 kg, metía naná, tarro de arveja, así, ah. cualquier cosa, lo ¿Qué, que, que encontraba. que rata, ah. no. Era la joda, ¿no? Bueno, no. y después vamos a escuchar a Go Home Productions haciendo Juicebox Rock. What? Que mezcla Jewish el tema de los Strokes, <tose> box, con el tema de los monstruos <tose> <mustos> oh, <bro>. ah, <mustos> El tema de los Monsters de la serie ¿Tarararán? que era como la Adam", pero distinta, ¿no? ¿Tararán? No, no era esa era la de los monstruos, uh, no, no, no, no un monstruo muy sensual no. y una mina alemana que se llama Pichi también mezcla. Así que artifact King haciendo big Cox, Stealing rump y después go home Productions haciendo juice rocks los muchacho del Sharky Boy! Rope with all around the neck. When really we want to man, don't want to take the Running from the law, the press and the parents. Is sure Michael Diamond? No, nice talent. Yeah. From downtown, Manhattan. Yeah. You'll village it. know yeah. that it's still it's no it It's and go the your rope. Gisho okay. Apoya las siguientes causas. Cruzada del bien contra el mal del Monseñor Macioto. Regreso de la democracia en Irak. Cambio de carátula de la tragedia de Cromanión. Caritas Argentina. Prisión domiciliaria para todos los montoneros Aumento salarial al gremio posible. York Yorki Palki, nos la jugamos por algo. Bueno, silencio. Copete provisorio para el micro de música de mujeres. Toma uno. Sí, sí. Fe, sí, fe, sí, son, fe, sí, sí, sí, son todas trolas. Próximamente, algo mucho más elaborado. Ponte los auriculares, Marcela. Se me rompieron. Bueno. Ah. Bueno, a ver, eso a ¿Qué? ver ¿Qué querés saber? Mostra. ¿Querés que muestren? Pela. ¿Qué trajiste? Pijay Harvey. Pillay Pela el PJ. PJ. A ver, muestra oh, el PJ. Pijay es pijama. No, Polishing. Es Polishing, pero también es el, el abreviativo de pijama. Polishing es. Muchos acá les dice pija. Más. Sí, o.. Oh, sí, está bien. Dale. <risa> <risa> Iba a decir un chiste malo, pero no me animo a decirlo nada. Poli. Bueno, este es chile, ¿sabes si qué? Eh, nacer o criarse en granjas.. Trae buenas voces o algo así, porque si recordamos tiempo atrás cuando hablé de la cantante de Portisher, sí. que ahora no me sale, no, no me sale el nombre. No, pero, importa, pero no, no importa. La cantante de Portillo. La cantante de Portillo, se había creado en una granja. Bueno, PJ también se crió en una granja en. Como Yo María en Soledad Pastoruti. Claro. No, a veces se crió en una estancia tremenda, bruta. No, y... no la estancia sí. latina. la tiene ahora. No, sí, no, no. No, no, Bueno, granja de dónde dijiste. Seol Joel, Inglaterra. Sí. Ah, claro está, está, bien. Una, ah, como la una es una estancia como la de Babe. Claro. claro valiente. Exacto. Una, sí, no, sí. una granja, una, una granja, granja, no estancia. una estancia, perdón, me quedó en la estancia. Una granjita. Una granjita, una granjita es allá, en chanchit. sé que se aburren claro. y se ponen a ovejas, muchas ovejas sí, tienen allá. Claro, asal. y ahí sale el tiroles típico. Yo la, y eso la, y eso la". <ríe> No, sí. pero ese es más nórdico. Y bueno, ¿eh, pero Inglaterra está ahí al toque de los nórdicos. Pero no más a sentir Bueno, seguimos. Dale. <risa> en la adolescencia formó muchos grupos, sí. entre sí, con el, y el Patrón, con, con el... las, <risa> con el Sí, <risa> con claro, Con Babe, <risa> con sí. Babe, sí. ¿Ya? Bueno, en 19... 1991 saca, eh, perdón, forma el primer grupo con el que saca en 1992 su primer disco. Sí. Eh, se en, se un, en un año ya saca un disco. Sí. Hacen las cosas rápidas. Se llama drive. drive. Drive, Drive, Drive. Ah, Drive. Seco, Dri Zico, seco. Seco. seco. Bueno, uh -huh. En 1993 saca su segundo disco ¿Sí? que lo nombramos porque tiene la particularidad de estar producido por Steve Albani, que es el mismo productor de Los oh. Pixies. Y un montonazo de bandas. Un tipo que más va, va gente así con las bandas y le dice no, no, tu banda es una mierda, no me gusta, le tira el CD por la cabeza, pero cuando le gusta uno, los produce y les cobra re barato, es un campo Sí, aparte de buenas bandas ha a Claro, por eso el... sí, muy buena Tienen oreja exactamente, cosa de la que carecemos Oído, porque oreja no significa nada, ¿eh? en cuanto a tu capacidad auditiva No, pero oído tampoco tiene... Nada que ver con tu capacidad de seleccionar buenas bandas. Entonces tiene muy buen cerebro. Dino. Dino. Bueno, en el 95 saca Bring, bring You My Love. Bring, bring You My, my Love. Te traigo mi amor. Exactamente. Que es considerada una de, de las piezas fundamentales de toda la música. ¿Qué? De global la música de todos global. los tiempos. Sí, de todos los tiempos. Según ¿verdad? quién. Por los por los críticos como mi siempre. Nadie, nadie dice que quien quién firma esas declaraciones, pero por todo por un montón de críticos yo tengo una hablar? tía hija de compositores célebres <ríe> que jamás me mencionó dentro de listados enormes sí. el disco este de tráeme tu amor como una pieza fundamental bueno pero usted sabe que muchos ya 10 críticos dicen que es una pieza fundamental y entonces alcanza Alcance y sí. ya es una pieza fundamental la pieza bueno. fundamental es el baño por ejemplo porque eh, Sí, importa. es fundamental, sí, Dale, sí, sí. Soy. Porque eh, sobre todo en invierno. Bueno, no sé, mm -hmm. yo acostumbro ir todos los días del no, año pero <risa> al baño. Vos si en invierno tenés que salir al patio, por ejemplo. Yo en verano tampoco no, salgo a mear al no, patio. Pero ¿no? por una urgencia, por algo, ¿no? ¿Y cuál gente, es la urgencia? Tampoco. La gente tiene que salir al baño para llegar <risa> hasta el baño. Al patio para llegar. Al patio, a digo, para llegar hasta el baño, ¿cierto? Sí, en las casas viejas, yo también mi tía tenía una casa esas viejas ah, choras. pasillo obvio, toda... de las tías entonces. Por favor, seguí hablando de TJ. Sí. Bueno, entre el 96 y el 2000 se mantuvo editando discos junto a john Parrish, que es su socio, y en el 2001... de recibe... su socio, su compañero, su colega. Su socio, sí, dice en su página oficial, dice que es su socio. Su no, partner, dice... como si fuera una sí, parishot. Me importa, no me importa. Yo me fío de lo que dicen las páginas de internet y no de lo que vos tratás de meterme en la cabeza. Bueno, en, vamos rápido, en el 2001 recibe el Mercury Music Prize. Claro, que es oh. el premio a la música inglesa. Si te dan ese premio, te dicen, vos sos la mejor banda del año, sos lo más de lo más, y al otro año te destruyen. Mercury, y te por, como la peor o Mercury banda. por el metal. No sé. O por la discográfica, no sé en realidad quién lo bueno. Es. La cuestión es que es la única mujer que hasta la fecha, que decía hasta la página donde sí. fué, no sé si habrá salido después de alguna otra más. La única que mujer que qué? La única mujer que lo recibió. Ah. Eh. Bueno, pues, pues todavía Solea Pastoruti no llegó. No. no. ¿Vos decís que Solea iba a re recibir el? Ay, este trabajo. El Mercurio. El Mercurio. Sí, si Música... sí, la otra vez fue a cenar al Mercurio. Inyección de Mercurio y sí, qué lindo dale seguí bueno en el 2004 saca y es el último disco que buscar y nada más tenemos para decir de ella más que escuchar bueno, su que vamos a escuchar y estamos escuchando de drive sí. victory vamos a escuchar y vamos a escuchar girls sí. es pj harry punto Jon uh -huh. eh, que es el socio que es el socio que es de 1996 <risa> que es el de Salón de baile de Louis Point. ¡Qué! Salón ¡Qué bien nada. ¿De bueno, no vez? me grites, que estos auriculares encima están demasiado fuertes. Es el nombre del Exacto. tema nomás. Qué Gear, lo compliqué. Gear. Eso. Está. Y vamos a escuchar *Miss* It, de 1993. Bárbaro. Escuchemos. PJ Harvey. Me mucho que los novios cumplan tanto como los chongos Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor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 no, se me... fue Lisandro, por ejemplo, ya se escapó. Marcela no sabemos dónde está, está pero está atendiendo sus sus sus su, su menesteres. Sí, claro. Menest está está la edad de merecer. <risa> nos despedimos. El, esta semana está presentando el disco de What made Milwaukee Famous. ¿Qué es lo ¿Qué que hizo, hizo Milwaukee Famous? Claro. ¿Qué es lo que hizo Milwaukee Famous? Por es lo, que hizo lo Milwaukee, Milwaukee, Bucks. Milwaukee Bucks. Por ejemplo, no que más. Ma, la mañana decimos otro. Ayer dijimos la cerveza, hoy vamos los Milwaukee Bucks. No, Pensate uno nuevo para mañana irlandes no. ¿Qué? ¿Ilandeses? ¿Por qué? No sé. Ah, cerveza. No, cerveza no. de todos lados. El tema se llama Cartage What Made Me Walkie Famous, el disco de la semana en Showkey Palquia. Hasta mañana.